Berriozar Irratia, Seurea, FMCO e sorcin. Toda la música de baile tiene un hueco en Berriozar Irratia, en el 100.8 de la FM. Los viernes de 9 a 11 de la noche te pinchamos toda la música que has bailado, toda la música que estás bailando y toda la música que vas a bailar. Además podrás disfrutar de las sesiones más calientes, de las sesiones que te van a hacer bailar y disfrutar. Recuerda, los viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 de la FM en Berriozar Ratia, Berriozar in session con Álvaro DJ. Berriozar, buenas noches Comarca, bienvenidos, bienvenidas A la sintonía de Berriozar y Ratia Bienvenidos, bienvenidas A la sintonía del 100.8 De la FM Bienvenidos, bienvenidas A tu programa de música, de baile A Berriozar In sesión Viernes 26 de abril, es sábado 27 de abril, domingo 28 de abril. Estamos en el último fin de semana de este mes de abril. Estamos en pleno ya weekend. Fin de semana. Y como estamos en fin de semana, comienza en tu sintonía en la 1.00.8 en Berriozar y Ratia, tu programa de música de baile. ¿Con quién te habla? ¿Quién está aquí en cabina? ¡En cabina! ¡En cabina! Álvaro TJ. 120 minutos, 2 horas, para compartir contigo lo mejor de la música de baile, para compartir contigo y disfrutar, bailar, saltar, que los pies se te muevan. Como cada fin de semana, como cada viernes, sábado y domingo, viernes de 9 a 11 de la noche, en directo, sábado y domingo, en pleno fin de semana, en plena noche, de 11 a 1 de la madrugada... Tenemos para ti una sesión bastante interesante, yo creo que sí, yo creo que te va a gustar. Y hoy pues eh, te he traído temas largos, temas de 6 minutos y medio, temas de 7 minutos. Para que lo disfrutes y para que lo saborees a través, por supuesto, de la 1.00.8 de la FM y allá donde te encuentres en todo el mundo mundial. Como te voy diciendo, como te vengo diciendo, como me gusta decir cada viernes, sábado y domingo en eguskiplaza.net, clicando el logotipo de la radio. Así que prepárate a disfrutar, a saborear, a bailar, a votar, a saltar... Durante estas dos eh, próximas horas... ¡Let's go. Porque esto es una noche muy caliente. Una noche muy bailable. Una noche muy festiva. Con tu DJ favorito, Álvaro de en la 100.8. Así que como digo cada viernes, como digo cada sábado y como digo cada domingo Buenas noches Berriozar, buenas noches Comarca, buenas noches Mundo Mundial Y vamos a arrancar la noche con un tema que nos llega además los de Carlos Cavalli y de Eros Locatelli Dos DJs italianos que le va esto de la música cañera. Les va esto de la música trayera. Y lo que vamos a escuchar está incluido dentro del Formentera 2012. Esto, esto que empieza a sonar así. Así, así empieza. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Escucha, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha, escucha. ¡Ey! ¿Te mola? ¿Te mola? ¿Te mola? Claro que sí, es el México. Un máximo ruso remix. Este tema de Carlo Cavalli y de Eros Locatelli Así que empezamos con caña la noche de hoy En la 1.00.8 empezamos con caña Berriozar In sesión Así de contundentes, hemos comenzado el programa de hoy en la 1.00.8 en Berriozar y Tu programa de música, de baile Berriozar In Cada viernes, sábado y domingo, calentándote la noche Con temas como este de Carlo Cavalli y Eros Locatelli Este tema México de este remix de Máximo Russo Uno de esos buenos temas, ¿eh? que seguramente te lo vas a poder disfrutar allá donde vayas esta noche Álvaro DJ contigo, Álvaro DJ en cabina Compartiendo contigo y pinchándote lo mejor de la música de baile ¿eh? Hoy hemos comenzado así, ¿eh? hemos comenzado cañeros Hemos comenzado con este tema, lo dicho, de Carlos Cavalli y Eros Locatelli México, el máximo ruso remix Vamos a seguir, vamos a seguir con buena tralla Vamos a seguir con contundencia Porque nos vamos con esto de Paul Panight Es un... Progressive Remix Del tema Love Game Dura 8 minutos Casi, casi, casi 8 minutos Así que te dejo que lo disfrutes Te dejo que lo sabores Y te dejo que lo bailes Love Game, el Progressive Remix de este señor de Paul Panaita Este tema del señor Paul Panayt, este love game, dentro del eh, su club para ti, por supuesto, la sintonía del 100.8, la sintonía de Berriozal y Gracia, en tu programa de música de baile, viernes, sábado y domingo, viernes de 9 a 11 de la noche, sábado y domingo en redifusión, en fin de semana ya en plena noche, de 11 a 1 de la madrugada que estamos para calentarte la noche estos primeros minutos de la noche son para que los disfrutes en tu dial en 100.8 o en internet clicando en el logotipo de la radio allá donde te encuentres último fin de semana del mes de abril Y aquí estamos compartiendo contigo viernes, sábado y domingo lo mejor de la música de baile con temas como este Love Game de manos de PowerPanite y hemos comenzado este fin de semana con mucha caña, ¿eh? con mucha fuerza y vamos a seguir así los próximos minutos Porque lo que viene a continuación te va a gustar, te va a encantar Es esto de Kenta Noller Primeros compases de la canción Y ahí está, la caña y la fuerza de Kenta Noller Con este colors, colors, colors, Colours Sonando el A100.8 Para ti. Some days I I the reason no more sun. let me tell you something I know. Smile, a smile, a smile, smile. smile, smile, smile. A donde te encuentres Seguro que ya se te mueven los pies ¿eh? Se te mueven los pies Y empiezas ya a bailar Las caderas también Todo el cuerpo Porque esto es un pedazo tema El chorus De manos de Keaton Noher Y es que si con esto No bailas No empiezas a moverte Pues no sé lo que te voy a poner ¡Hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Con más traya esta noche! ¡Vamos, Viernes, sábado y domingo, noche de baile, claro que sí La discoteca particular de Berriozarin Ratio La discoteca particular de la 100.8 de la FM La discoteca particular en Berriozarin Session y Esto es de manos de Alex Farasi Es el original mix del tema Night Melody Y suena así, para que lo bailes tú y yo ¿Te parece? Venga, vamos a hacerlo sabe hacer el señor Alex Farasi es que es música de baile con instrumentos variados como puedes comprobar en este tema Ik Melody, el original mix de manos, lo dicho, del señor Alex Farasi Oye, que estás en la 100.8 Oye, que lo que te está pinchando ¿eh? es toda música de baile Claro que sí, música de baile para ti, para tus oídos, para tu cuerpo Y te lo pincha quien está aquí en cabina, en la cabina de la 100.8 La cabina de Berriozar y Ratia, Álvaro, DJ, contigo, viernes, sábado y domingo Pinchándote toda la música de baile Que la música no para, ¿eh? que la música continúa Y nos vamos ahora con algo interesante Algo que te va a gustar Algo que seguramente vas a bailar como has bailado estos temas anteriores Es esto que empieza a sonar Ey, es del señor Jumper, ya se nota, ¿eh? ya se nota eh Con los primeros compases se nota que es denominación Jumper Este tema, el original mix del Mayembe Sí, sonado, para ti, my babe, my del señor jumper, jumper, me gusta. ¿Te gusta? Lo bailamos. Sí, venga, subo y lo disfrutamos tú y yo en la 100.8. tema interesante ¿eh? el que está sonando de manos del señor Janber uno de esos grandes en esto de la música de baile ¿eh? con este original mix del tema Mayembe Bell un tema que me gusta sí sí la verdad un tema que lo he escuchado este fin de semana ¿Mm? lo he escuchado para ti y digo lo voy a poner aquí en el 100.8 en Verriozario Gracias en el programa Verriozario InshaSion Para que tú lo bailes y lo disfrutes conmigo Tienes ritmillo, eh, tienes ritmillo la cosa La cosa se pone caliente La cosa se pone muy, muy bien Y es que ahora lo que viene a continuación es un tema para todas las chicas que nos están sintonizando la 1.00.8. Y es que, ¿sabes una cosa? ¿Eh? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes unas cosas? ¡Te adoro! Sí, sí, te adoro, pero mucho, mucho, mucho. El Stendek Mix de ese pedazo de tema. Te adoro para todas las chicas que están sintonizando la 1.00.8 de Álvaro DJ. Para ti, para ti para ti solo para ti Ey, ey, ey, ey! Hey. qué bueno qué bueno es esto te adoro extendendo mix para todas las chicas sí para ti sí, sí, sí. ¡Súbalo, báilalo, disfrútalo! Un poquito más cañera El standard mix Ese tema Te adoro sonando para ti La 1.00.8 Sonando para ti En Berrioftar In sesión Tu programa de música de baile mi amor, y yo, te adoro, adoro, yo te adoro Cada fin de semana Viernes de 9 a 11 de la noche Sábado y domingo De 11 a 1 de la madrugada amor, adoro, Compartiendo amor, contigo toda, adoro, toda la música de baile Toda, adoro, toda, toda, toda Vamos a seguir porque aquí en cabina tenemos muchos, muchos, muchos, muchos temas más que pincharte para ti En la cabina de la 1.00.8, en la cabina de Berriozar y Ratia, que el viernes, sábado y domingo Se convierte en tu discoteca particular, se convierte en la cabina donde salen los mejores temas de la música de baile Y nos vamos ahora. ¿Quién no conoce el tema Guantanamera? ¿Lo conoces? ¿Sí? Pues ahora Enrique del Pozo ha hecho un tema junto a Dani, Coiba y Miami Electronics. Está incluido dentro del Formentera 2012. ¿Y esto suena? Así. Guantanamera, de manos de Enrique del Pozo, sonando aquí. Boys and girls, you're doing all right. 100.8 de la FM Ey, se empiezan a mover las piernas, ¿verdad? Pues cuidadito, porque esto, cuando suele el tono, se caldea mucho Así que, prepárate, porque vas a empezar a bailar y a disfrutarlo como lo voy a hacer yo aquí en cabina Así que... ¿Qué te parece? Si empezamos ya. Soltamos el tema. ¿Eh? ¿Sí? Lo soltamos. Pues venga, bueno, aquí te lo dejo. Que lo disfrutes. Guantanamera con Enrique. Del The temperature Si soy un hombre sincero, de dónde creerte en las soy un hombre sincero, de donde creerte en las palmas? y antes de morir yo quiero cantar mis versos de la... versión que se ha cascado el señor Enrique del Pozo desde Guantanamera ¿eh? con las colaboraciones de Dani Coiba y Miami Electronics este pedazo tema que suena en la 100.8 en Berriozari Ratia y te lo pincha quien está aquí en cabina, Álvaro de DJ Álvaro DJ para ti Oye, que ya tenemos preparaditos los platos, eh. Están muy calientes para hacerte preparar, para hacerte disfrutar de una sesión muy caliente. Pero antes de ir con ello, ¿qué te parece si pinchamos otro temita? ¿Te parece bien? Pues te voy a pinchar un tema de, del señor Inside DJ. Es un extender de mix. También de un clásico, como es el clásico este Guantanamera Lo que vas a disfrutar Es lo dicho, el extended mix De este tema You are my love Del señor y de la gente Inside DJ ¿Eh? Chunda, chunda, trayero, trayera, trayera la noche sé, que te estamos trayendo ¿eh? En este viernes, sábado y domingo Último viernes, último sábado, último domingo Del mes de abril You are my love love love love te gusta sh sí. que es para ti con cariño te alabaro de jota que estamos pinchando en la 1.00.8 de manos de Inside DJ You Are My Love Extended Mix de ese tema oye, ¿qué te parece si empezamos ya esta sesión caliente que tengo preparada para ti? tengo ya los dos platos en cabina preparados están encendidos así que prepárate escuchamos la cuña del programa Que enseguida entramos en materia. En esta noche de viernes 25, 26 de abril. En esta noche de sábado 27 de abril. En esta noche de domingo 28 de abril. En el 100.8 y en internet. Clicando en el logotipo de la radio. Eguskiplaza.net. ¿eh? Allá donde te encuentres. Sí, sí. Sea donde sea. He dicho que empezamos, empezamos a darle a los platos, porque comenzamos un nuevo fin de semana con una nueva sesión aquí en la 100.8. Así que escuchamos la cuña del programa y nos metemos en materia.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 Let's go. Una semana más ya te vamos a ir diciendo poquito, poquito, poquito adiós, adiós, adiós, adiós gracias por estar ahí un viernes más, un sábado más y un domingo más en la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozar y Ratia en tu programa de música, de baile Berriozar In Session Ya sabes que el próximo fin de semana volveremos a estar contigo y a ponerte lo mejor de la música de baile y a pincharte las mejores sesiones que tenemos para, para, para ti. Así que nada, los saludos de quien está en cabina cada fin de semana en la cabina del 1.00.8 Pinchándote, dándote la brasa Y poniéndote muy caliente ¿eh? Álvaro DJ Besitos para ellas Abrazos para ellos Nos vamos, volvemos la semana que viene ¡Opa! ¡Qué bueno, qué bueno! Nos vamos de fiesta con Juan Magán ¿Eh? Con este pedazo tema Fiesta, fiesta, fiesta Hasta la semana que viene Besitos, abrazos, adiós Electro Mambo, Electro Mambo Electro Mambo Este es un para la historia Go Puerto Rico Juan Magán, Desde España Cuando sale con sus amigas Ella está ni de la semana Translucja för mig Va muy poquitos con berriozarco.net, digitala. la publicación digital de Berriozar.